Ese gobierno llegó, ustedes recordarán, diciendo que eh, iba a mejorar la educación, que iba a invertir en mejores salarios, que los maestros tenían que ser los mejores pagos, que las cosas que estaban bien de educación no iban a tocar. Bueno, la verdad que no cumplió ninguna de esas promesas. Tocó todo lo que estaba bien y lo empeoró todas las becas escolares, los programas socioeducativos, las orquestas infantiles, Conectar Igualdad, eh, la, la capacitación y formación docente, que era una inversión muy grande y extendida. Hoy el Ministerio de Educación de la Nación es un cementerio. Eh, yo, a las directoras de nivel, es decir, no hay, eh, como había antes, direcciones de nivel que trabajaban con las provincias, la verdad que es un leente decorativo al que ahora además le suman con el presupuesto yo el otro día lo escuchaba fino chiarro decir que no que se que a unir más preso más eh, ministerios juntaron tres ministerios en uno no iba a bajar el presupuesto educativo y la verdad que el presupuesto educativo no ha hecho otra cosa que bajar en estos años